Mirá, si, si es cierto, están con un atraso, nos están debiendo el mes de mayo y junio. Yo he hablado toda la semana a La Plata y el viernes tuve la, uni, la última comunicación y me dijeron llamar lunes o hablar por teléfono el lunes al banco. Así que bueno, quiero albergar la esperanza de que esta semana se va a cobrar. Tienen épocas, eh, por ejemplo, cuando volvimos de vacaciones de verano... Nos llamó, se habían atrasado en noviembre y diciembre, tal es así que los talleres cerramos por vacaciones y nos fuimos sin cobrar, los operarios, los empleados, todos. Llegó el dinero los primeros días de enero. Cuando empezamos a trabajar en febrero, nos encontramos que ya estaba el dinero depositado de enero y febrero, que era lo que correspondía, pero no nos imaginábamos nunca que nos íbamos a encontrar ya con... El dinero depositado, es decir que nos depositaron dos meses seguidos. Después en marzo y abril también se atrasaron, nos pagaron en junio eh, o mediados de mayo, y bueno, se sabía que ahora en ma eh, mayo y a eh, mayo y junio se iban a atrasar, pero bueno, no nos imaginábamos tanto, ¿viste? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué les afecta eh, concretamente este atraso, Rosa, en la actividad? ya en la actividad... Eh, Ustedes están, pienso que la inquietud es por eh, la nota que ha sacado a nivel nacional de prensa el señor Hermida, que es el referente de, de la FETAP, que es la asociación que nuclea a muchos talleres protegidos, no 100%. Eh, el señor Hermida dice que hay alrededor de 200 talleres que peligran cerrar sus puertas. Sí, sí, yo me imagino que es cierto, porque la ayuda que recibimos del Ministerio de Acción Social de la provincia para mantenimiento del taller es muy poca. Y lo que reciben los chicos también es poco, pero bueno, pensando que la mayoría tienen pensión y que, bueno, que hay muchos que todavía tienen la contención de su familia, eh, le damos prioridad desde el taller a la contención social no a la económica, pero bueno, en estos momentos la parte económica también afecta a los hogares. Es muy poco lo que ellos reciben por mes, pero igual en estos momentos nunca fueron tanto los papás que llaman para ver si llegó el dinero, así que viste todos los hogares afectan. La ¿Entre parte... estos 200 talleres protegidos está el de Olavarrío? No, No, gracias a Dios no, porque nosotros tenemos la suerte de tener un municipio que este, nos resuelve lo que la provincia no resuelve. Si no, estaríamos en esos 200 sin lugar a duda. Nosotros tenemos una matrícula de 65 operarios, eh, en su mayoría moderados y severos, así que te imaginas que la producción es mínima. Sí, están ocupados y felices. Tienen todo tipo de talleres también por apoyo municipal, que eso es importante. Socialmente el taller cumple a pleno su función. Nosotros también continuamente organizamos cosas, una rifa, ahora vamos a hacer una feria de ropa. Y no es que lo hacemos porque estemos continuamente con gusto de molestar a la gente con una rifita de dos pesos o ahora hacer una feria, sino que lo hacemos que con eso vamos solventando pequeños gastos. Pero bueno... Mi, mi, nuestra situación sería como esos 200 talleres, yo lo entiendo, porque vos te imaginas que nosotros con un taller de 65 personas recibimos mil pesos por mes para todo el mantenimiento del taller. Eso implica que de ahí tienen que salir los sueldos de las personas que trabajamos, las cargas sociales, que son terribles, el seguro, tanto nuestro como de los chicos, eh, gasto de teléfono, eh, luz es lo único que nos pagamos porque Copelete no nos cobra luz, teléfono, gas, eh, la comida que no alcanza, a pesar de que recibimos comedor también este, por generosidad del Consejo Escolar, pero bueno, no alcanza porque son 60 adultos que almuerzan, y bueno, todos esos gastos ellos pretenden que nosotros logremos solventar más, más con mil pesos por mes, imposible. Estaríamos exactamente en la situación de esos 11 talleres. Yo cuando lo leí, primero que me lo comentaron ustedes, cuando llegué a mi casa Busqué en internet y lo encontré en Radio Continental al comentario de este señor y creo que lo que él existe es real. Gracias a Dios no sucede con nuestro taller porque tenemos un municipio que nos cubre lo que no nos cubre la provincia, pero no es el ideal. ¿De qué monto son las becas? De 200 pesos, pero en vez de cobrar por 65 operarios que tengo, cobro por 57, que son los que cobran lo que ellos llaman peculio el sueldo de los chicos. Los otros no he logrado que me los incorporen, hace años que los tengo y no cobran. Así que te imaginas que estamos hablando de 11.400 pesos por mes que recibimos para todo el mantenimiento del taller. Están todos los talleres iguales, eh, desde ya que nuestro es uno de los más numerosos de la provincia, pero también tal vez el que tiene 30 cobra por 25, y son 5.000 pesos por mes que recibe, ¿qué va a solucionar? No se sabe cuál es la razón, ¿no? Porque en realidad se había ya, puesto acento sí. hace unos años en, eh, digamos, apoyar el, este tipo de eh, educación, sí, este tipo sí, de actividad. Sí, sí. Eh, hace unos años, nosotros estuvimos años con las becas y los peculios congelados. Cuando entró la señora Lucía Manfrán, que ha venido varias veces a la barría, y el señor Alberto Xavi, de director nos duplicaron las becas, que es para gastos, y duplicaron los peculios. En esos momentos, por un, unos añitos, estuvimos medianamente bien. Nunca es una cantidad, lo de los chicos siempre es muy poco lo que cobran. Nunca eh, fue, digamos, de sobrarnos el dinero, pero podíamos vivir austeramente. Ahora, hace unos meses atrás, ya te digo, empezamos directamente a pensar muy seriamente en cómo íbamos a poder seguir con el taller, porque imposible. ¿Están siempre esos funcionarios que mencionás? No, no, no. El responsable del Ministerio de Acción Social ahora es el ministro Baldomero Álvarez, el que ha venido varias veces a la barría. Sí, eso sí, pero ¿en el área de discapacidad? No, no, no. Por eso está en el área de discapacidad. No, no, no. Al entrar él como ministro, cambió el director. Este, que estos se manejan por son movimientos políticos, cambia el ministro y forma su equipo. Claro, y es vuelta a empezar. Y es vuelta a empezar. Y bueno, yo es lamentable, pero este, pienso que al señor ministro, no sé, si no está bien asesorado, o realmente no quiero pensar que no le interese la discapacidad, cuando todo el gobierno, desde nacional a provincial, pues viste que en cada uno de sus discursos, mejoran, eh, tra eh, intentan mejorar el nivel de la discapacidad, que no se nos va a lograr ni en un día ni en dos, pero lamentablemente a ese señor a mí me parece que... Ué, no sé, se está ignorando la situación, no quiero pensar, ¿viste? siempre quiero ser optimista y no juzgar a las personas, y también pienso que estos señores de la FETAP, que, eh, mal dicho el término, no no son un sindicato, pero son en realidad los que agrupan a los talleres. Yo en, en un momento el taller de Olavarría perteneció a la CETAP. yo fui a varias reuniones con algún miembro de la comisión del taller, pero no nos convenció, nos pareció algo muy netamente político, tratando siempre como de, de hacernos ver todo lo negativo, lo negativo, lo negativo, y nunca hablar sobre un movimiento positivo de qué hacer como a veces pasa con los sindicatos, ¿viste? Y pienso que esa no sería su función. Ellos, también sacaron ese ese mensaje a los medios, completamente explosivo. Ahora yo me gustaría saber si mandaron una carta al director de Acción Social, para que a su vez el, el director, socios, de, director de Acción Social, el ministro de, de Acción Social, a su vez haga el reclamo al... No sé si va directamente al gobernador o pasa por el jefe de ministros, viste que ahora hay un jefe de ministros. Prometo que si el dinero está, eh, lo voy, les voy a avisar por doble motivo, porque los chicos entran en receso y se me hace muy difícil hablarle a los 57 uno por uno para avisarles que si el dinero está el lunes, el martes van a poder cobrar. Entonces, este, bueno, les voy a avisar a ustedes de paso para que los papás también se enteren que el martes van a poder cobrar. Bueno, esperamos eso. Y por último, Rosa, eh, bueno, ya que mencionaste, eh, podemos difundir, por supuesto, lo de la feria de ropas. Sí, mira, la feria de ropas, si Dios quiere, la vamos a hacer el jueves y el viernes, de 14 a 18 horas, en el Salón Chico de Mariano Moreno, entrando por España.